Sí, eh, las perlas es un, no es un barrio perteneciente al eje cipoleño y se están consiguiendo muchas mejoras, como por ejemplo, este, se ha contratado camiones regadores, lo cuales presta servicio a la comunidad de lunes a viernes, de mañana y de tarde, como así también un camión cisterna para reparto de agua potable que hace el reparto a todos los, los barrios porque más del 80% no cuenta con, con agua potable y el servicio lo brinda este martes, jueves y sábados. nosotros Los vecinos se anotan que necesitan y, bueno, normalmente ya hay un organigrama de, de, de reparto de agua. También se están gestionando este carteles este, viales para señalización, proyecto este reducción de velocidad... Eh, el viernes pasado se arreglaron las luminarias de la entrada del, del, del puente y todo lo que sea luminaria externa del salón municipal que está eh, a la entrada se está a la espera de la entrega de los carteles de que indican la delegación y el juego de paz se ha pintado la delegación, ¿no es cierto?, también Y bueno, estamos a la espera también muy pronto de un camión recolector de residuos, un recolector compactador, ya que actualmente la recolección de residuos se está haciendo con un camión de volcador común y el servicio de recolección se realiza los días lunes, miércoles y viernes.